Juicio a la historia. Juicio a la historia con Ana María Vázquez Hoy, profesora e historiadora, amiga. Ana María, ¿qué tal? Buenas noches, Carpedien. Hola, hola. Muy aquí. bien, por pues muy divertida aquí con los fenicios, que es un tema que me encanta. ¿Los fenicios? ¿Quiénes eran eso Claro, pues es como eran los guapetones. extraterrestres. ¡Oh! ¿Eran, claro, eran extraterrestres. No, que no existían. ¿Y y entonces, cuentas? vamos a ver. Eh, existieron.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 Y, y todo el mundo, porque tú lo estás dejando patas arriba. No existieron, eh, unos no existieron, nosotros, claro. no existieron. ¿Cuál los es genicios. el problema? Igual que cuando. Y, igual está... hemos sido un poquito falsos a la hora de, de ver la historia. No, esto sí, no, no, porque. porque la es que igual, lo, ¿no? teníamos las fuentes, teníamos las fuentes y eh, se interpretaba el, el Mediterráneo, pues iberos.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 al de la pasta. Por lo bueno. bueno, tanto, los fenicios eh, no son pueblo es una denominación a muchos eh, pueblos eh, que se agruparon, y la historia se agrupa como tal. A muchas ciudades tales, pero estado diferentes, eh, tiros, di diferentes, tirón, cada uno es su libro. padre y su madre, que hacían diferentes eh, cosas, eh, pero hemos dicho después, diferentes. fenicios. Claro, no es lo mismo, Francia que España ni Italia, es decir, eran